Gente que no sabe dormir, ya arrancó el espacio de Mariana Comiseroff, nuestra escritorta favorita en bestias. ¿Cómo andas, Mariana? Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien. Bueno, acá Juan y me acompaña con los lentes. Sí, por supuesto. Yo también tengo, pero están、ah, m e d、sí. o rayados.、Sí. ¡Ay!、Ah, ah, y e l l a a、ah, y ¡Ahora sí! Estoy esperando. A ver, ¿me los voy a poner? No, están horribles. c h El e regalo del día de la no, madre. Estoy esperando、está、ganarme、bien. los que. ¿Para qué me los pongo? A h í me está sacando una foto de la India. Eh, estoy esperando ganarme los que sortea Amusim Optica. Ah, bueno. Ah, listo, chivo. No sé, no. No, pero yo los de me Davini. Su, me, sumé, me sumé a un sorteo. Quiero ganármelo. Sí, sí. Yo quiero los de Optica Davini. Optica, bueno, vos estás más cerca de Davini. Yo estoy más cerca de Amusim. Buenísimo,、bueno. pedílos para el Día de la Madre. Sí, sí lo sé. Sí, ¿Fueron a ver Belén? Todavía no he podido a h mira, pensé que、no, habían、no、ido、tiempo. a verla.、No、bueno, la, lo, lo bueno de hablar de, de la película Belén es que no hay spoiler. Sabemos no, que、claro. termina bien, ¿no?、Eh, bueno, la fui a ver con mi mamá y mi hermana. Es un planazo para hacer entre amigas. Y la verdad, yo ya venía siguiendo a Dolores Fonsi、uh -huh. como directora con Blondie, Blondie. que me, me gustó muchísimo la película. Y no sé si te pasa a vos, Cintia, como militante feminista, pero a mí me pasa un poco, que, sobre todo post pandemia que, y con este gobierno, que estamos un poco cansadas,、uh -huh. ¿no? Como eso de que tenemos que volver a explicar cosas que ya las explicamos en 2016, en 2018,、eh, y una quiere empezar a discutir cosas nuevas y, sin embargo, siempre tenemos que volver a decir, che, De paren esa, de matarnos. Bueno, de hecho, en esa lógica es que、eh, empezamos a trabajar para la televisión pública desde Radio q u e r m é s yo en la producción en general, de un programa que se llama E. Claro. La incomodidad es la desigualdad y elegimos la E justamente porque fue uno de los este, motivos principales del gobierno cuando ingresó para la batalla cultural, eliminar la E. Y por eso le pusimos así un programa. Digo, o ¿Y qué, ¿Y qué hacemos con ese programa de televisión? Hablar de los feminismos, las diversidades, las desigualdades, los procesos comunitarios, históricos, de los movimientos populares y explicar desde cero. Claro,、eh, sí, es, es realmente agotador. Es agotador, l a cuestión pedagógica, este, ¿no? Necesario, tan、totalmente, agotador como necesario. Totalmente, y a mí me pasó cuando fui a ver la, la película que dije, ah, claro, bueno, qué alivio,、eh, que si bien la película explica, ¿no?, c o m o el derecho al aborto. De una nueva manera y dice、eh, algo que ya venimos diciendo hace un montón, y además legalizamos el aborto en diciembre del 2020、eh, y estamos、eh, a cinco años, pues, pero bueno, viste, en, en términos históricos es muy es poco、nada. tiempo.、Eh, te da como un, bueno, está bien, vamos a, como que te da cierta gana de volver a militar y、uh -huh. conectarte con eso y decir, bueno, ok, si hay que explicar todo de nuevo, lo、uh -huh. vamos a volver a explicar de、es、una un nueva、estímulo. manera, es un estímulo. Y además, el modo en el que se trabaja la, la militancia. ¿no? Argentina es muy conmovedor y hay una cuestión que u n a puede ver como su propia historia con el、uh -huh. movimiento feminista de, de una manera primero incipiente, doméstica y luego, después, como más masiva y, y en relación con otras compañeras que nos han hecho crecer. Y también hay una cuestión muy interesante que es como Soledad Esa, que es la persona que representa a Belén cuando、la、está. Abogada Tucumana. Exactamente, cuando Belén es una persona que estuvo presa por un aborto espontáneo、eh, y le, endilg le endilgan como, como una, un parto, ¿no? Como una, un. Claro, como un,、eh, Bueno, después en la película eso lo van a ver bien, como un feto、eh, que es mucho más grande、eh, y、uh -huh. que no era de ella,、uh -huh. en fin.、Eh, y cómo también la abogada, que en, en, desde el punto de vista de la película es como la heroína de esta historia, porque. Eh, Imagínate que Belén no tiene para pagarle honorarios ni, ni mucho menos, sino que es una persona que es militante. También l i d a con sus cuestiones domésticas, ¿no? Como que tiene que preparar el videíto para el colegio de la piba que se va a recibir, que tiene la bajada.、Eh, y tiene, mientras está sacando una mina de la cárcel y、uh -huh. está armando movimientos con compañeras y qué sé yo, la piba, la hija adolescente, le reclama que no va a las reuniones de padres, ¿no? Como, como la, la buena madre,、eh, la mala madre en este caso. Claro. Que, que todas en algún momento hemos dejado de hacer cosas en lo cotidiano, en lo doméstico, de mandato para ir a militar. ¿no? Uh -huh. Todas,、eh, que un poco lo que reclamamos con el movimiento Ni Una Menos, cuando en el momento que nos, ha, bueno, nos haremos a equivocado, ¿no? uh -huh. dijimos varones no, que los varones se queden en la casa cuidando a los p i b e s、uh -huh. ¿no? los pibes. que Así nosotras podemos ir a las marchas tranquilas. Bueno, en fin, les recomiendo muchísimo la película.、Eh, es brillante, a mi entender, desde todo punto de vista. En un momento, como que hace una. Al principio, como que una de las militantes empieza a explicar una cuestión、eh, técnica. Y yo dije, como, ay, no, por favor, que no sea explicativa. Y no, es un momentito y después pasa, la narrativa es, es muy buena. Pero bueno, yo quería hablar con ustedes y conversar con, con una persona que para mí ha sido muy importante en la historia de, del feminismo y también en mi historia personal, que es. Eh, anterior ¿no? a la película, que es Ana Correa, que es la autora de Somos Belén.、Eh, ella es abogada, comunicadora y feminista, y ella ha sido un eslabón clave en la comunicación del movimiento, ni una menos, que después nos,、eh, nos reunió un poco a la militancia que. Que estaba dispersa. Que bueno, ahora estamos por ahí、uh -huh. viviendo un momento de esas características. ¿no? Eh, y quería hablar con ella, que fue la que escribió el libro Somos Belén mucho antes de que, de de que se escribiera la película que se publicó en el 2019. Hola, Ana, ¿estás ahí? Hola, ¿cómo estás? Qué lindo escucharte. Pero bueno, igual yo quiero decir que para mí también fue en aquella época. Nada, me acuerdo que, que leí tu libro.、Eh, Que también, bueno, como que uno va sembrando pequeñas cosas.、Eh, Hacenme acordar el nombre completo, tan blanca y al final. Una nena, Una tan, nena blanca. tan blanca. Una nena tan blanca, pero bueno, así como fue el libro de Belén, podría haber sido tu libro. Eh, nada, era con todo contracorriente, tratábamos de sembrar como una s e m i l l a en e s e momento. Así que, bueno, nada, muy, muy honrada por tu comentario. Ana, vamos a cortar un cachitito porque se escucha muy mal y vamos a retomar la comunicación. Son dos segunditos que cortamos, así después nos、Perfecto. queda bien hecho, bien hecho el, el, la conversación, que, que sea bien escuchable. Ana, Ana Correa es realmente una. Militante, ya con, desde mi punto de vista, ya de las consideradas histórica, s porque este,、sí. sostener、eh, 15, 20 años de militancia en distintos momentos políticos、eh, no, es, no, no se da tan habitualmente. La verdad es que la mayoría de、eh, las personas que entran a militar se cansan enseguida. Claro, es es, era, justo era lo que estaba hablando al principio. Como se cansa muy、enseguida. cansador, sí. Y a mí me ha pasado de estar en espacios en los que una advierte ya. A las que se van a cansar, entonces es: dalo todo porque no vas a estar mucho tiempo acá、claro. y que te quede por lo menos también esa huella en tu vida, porque es realmente、eh, un, un dar demasiado. Y sin embargo, en esto que vos planteabas recién de las、eh, familias reclamándonos、eh, en las casas a las militantes,、sí. ¿no? Ayer decía una histórica militante de la provincia de La Pampa que. Cuando era cuestionada por su pareja, porque él estaba tan poco con su hija, decía: Estoy cuidándolas, porque estoy、sí. cuidándolo a los otros, estoy cuidando a los míos. Totalmente.、Eh, porque definitivamente lo que yo quiero es que esos otros no sean un riesgo para, para los míos y las mías también. Entonces, Totalmente este, es plantear es justamente como un cambio de, de paradigma、Exacto. desde el lugar que. De cómo nos cuidamos.、Totalmente. Ahí está Ana Correa de vuelta. Hola, Ana, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan? ¿Hablas? s e escucha? Perfect.、Sí, perfecto. Sí, Perfecto. Ahí avanzamos、vale. con la entrevista. Bueno, Ana,、eh, felicidades por, por el libro. Somos Belén. Yo me di cuenta hoy que no lo tengo dedicado, pero bueno, ya nos veremos en algún momento en Buenos Aires para que me lo dediques. Primero va, voy a, hacia el principio, ¿no? ¿Por qué decidiste contar la historia de Belén? m i r a tiene que ver en el momento temporal con en el 2018, después que se perdió la votación en el Senado. e r la primera vez que se discutía el proyecto de legalización del aborto. Me impresionaba mucho que en el Senado se dijeran, bueno, eso me recuerda un poco a lo que está pasando ahora, ¿no?、Sí. Que se dijeran tantas mentiras. Claro.、Eh, los senadores dijeran como argumento, como、uh -huh. que no había habido mujeres presas por aborto en la Argentina. Incluso cuando Soledad b e j a había ido、eh, al Senado y a diputados a hablar,、eh, me impresionaban impresionaba. también otros casos que, que todas deben recordar: el. Bueno, el caso de Ana Acevedo, que murió de cáncer porque no,、sí. no la dejaron interrumpir el embarazo,、eh, y murió ella y dejó sus hijos huérfanos.、Eh, bueno, tantos casos tremendos. Y bueno, en el caso de Belén, me impresionaba que en democracia una mujer eligiera estar en forma clandestina.、Eh, entonces dije, bueno, acá no voy a dejar que mientan. Y fue muy gracioso porque en ese momento dije, estaba en un encuentro de, de Eh, j u r í d de mujeres y derechos humanos, qué sé yo, y dije, bueno, yo voy a hacer una película.、Eh, y ahí Pablo l a v e r g a l l o una abogada muy especializada en el tema, me dijo, bueno, Ana, las cosas no son así. Claro. Si quieres hacer algo, escribí un libro, ¿viste? Tipo, así que bueno, por eso. Bueno, pero ahora、no、finalmente、creer. tu sueño está cumplido. Así es, así es. Así,、eh, pero bueno. ¿Cómo te llevas ¿no? con la ¿Cómo? versión cinematográfica de Somos b e l o s Me parece una maravilla. Yo, además de ser fan del feminismo, soy fan del cine, me encanta el cine.、Eh, y me parece que, que los agregados que le, que le hace el guión de la película son absolutamente necesarios, que le agrega un componente de humor.、Eh, Digamos, todo lo que tiene que ver con la historia real está muy respetado. Sí, sí, eso、Incluso、noté. Usan frases literales, textuales,、eh, quiero decir, de,、eh, del libro, que el libro se basó también en el, en el expediente, en, los, claro, sí, en las、sí. conversaciones, frases textuales que dijo Belén en determinados momentos,、eh, pero después le mete este condimento de la fiesta de fin de año de su、sí. hija eh, y eh, algunas. Algunos chistes、eh, que me parecen absolutamente necesarios.、Que、es una、Así、cuestión que, también、es. de a u t é n i c a No sé, no sé qué pensás vos al respecto de esto, pero de que las, las minas escribimos en algún punto siendo autorreferenciales. n o Porque escuché que Dolores Fonsi había puesto su,、eh, una experiencia propia con el, su propio video de la fiesta de fin de año de su hija. n o Y también yo, hoy cuando revisaba el libro tuyo, también vos te p o n e s en primera persona como cronista. Yo estoy haciendo esto, n o este es mi cuerpo y esta soy yo investigando. Bueno.、Eh... Eso que a veces criticamos en algunos autores,、sí. eh, yo creo que con el tema del aborto、eh, realmente nos atravesaba como mujeres. Así que、Tal. te digo que sos la primera persona que me, me dice esto y un poco me conmueve porque yo también escribo a partir de una historia personal que no quiero cortar, contar ahora,、uh -huh. que me dolió muchísimo. Entonces,、eh, me y quizás. Eh, tuvo que ver la conexión con Belén, con esto que viste que, que cuando yo le dije, ¿te parece bien que escriba un libro? Le dije, Mira, yo la pasé muy mal también, como que, porque en estos casos también es muy feo cuando lo que decimos las mujeres víctimas. Las mujeres a veces somos víctimas y a veces s s o o m estamos ejerciendo nuestros derechos, pero no dejarla en el lugar de, bueno,、eh, lo que te pasó es horrible, contame, tipo exponelo. Dije, no, bueno, estamos un montón de mujeres conectadas con vos.、Eh, yo vi muchos videos de mujeres que perdieron embarazos y que se sintieron identificadas, o sea, que nunca sufrieron un aborto ni espontáneo, ni. que simplemente por haber perdido un bebé se conmovieron con la película porque se dieron cuenta del maltrato que hay alrededor de todo el tema de la maternidad o de la no maternidad. Y ¿no? la imposibilidad Entonces, bueno, de, del duelo, paso, ¿no? Absolutamente. Pero además del respeto. Espero que se les dé a los derechos humanos. Entonces, creo que en este, en este caso era para todas era imposible dejar de lado nuestra experiencia personal porque es nuestro cuerpo, fue,、eh, fue nuestro cuerpo, nuestras vivencias, las amenazas que recibimos.、Eh, bueno, así que nada, eso.、Uh -huh. <risas> ¿Y participaste en el guión? Mira,、eh, me lo iban comentando, me lo iban pasando,、eh, porque también. Querían ser muy respetuosas de, de Belén, ¿no? Claro.、Eh, como no. Estamos hablando de una persona que sigue sin darse a conocer.、Eh, entonces, bueno,、eh, como para consultar algunas cosas y demás, pero no trabajé mano a mano. Pero también me pasó que, o sea, imagínate, Dolores Fonsi, Laura Paredes y Carolina Santos, que, que colaboraba con ellas. Era como. No podía ser una mejor propuesta para mí. Es como una, un, una tranquilidad absoluta、eh, que lo iban a hacer con creatividad, con inteligencia y con respeto. Claro.、Uh -huh. Estamos conversando con Ana Correa, que es autora del libro Somos Belén, libro que es este, parte del guión. La película Belén está basada. En este libro, en tu presentación, este libro es del 2019, decimos ya, este, tiene seis años de, de, de haberse publicado. Y en tu presentación vos decís: Una injusticia conmueve al mundo. Una argentina pasa 29 meses en prisión por un aborto espontáneo. La verdadera historia detrás de las máscaras. ¿Cuáles eran esas máscaras en el 19? Bueno, ahí、eh, es algo que también me conmovió mucho: que es, es todo lo que aparece en la película. Eh, no en el momento que se decide lo de la máscara, pero sí que、eh, cuando se decide usar la máscara,、uh -huh. eh, las chicas creo que fueron las de Pan i Rosa、uh -huh. y las de m u o n Alá que se les ocurrió hacer una marcha yendo con máscaras, como diciendo,、eh, en un momento donde los medios masivos de comunicación no decían la palabra aborto, ellas se pusieron máscaras y como le estaban tratando de. de Eh, de dar a conocer la identidad real de belén ellas empezaron todas a hacer unos v i d e o s que decían buscas a belén yo soy belén、eh, si e me pone p la es l ágila. de í、sí, es hermoso es hermoso porque bueno mucho de eso está en facebook entonces todas decían como hemos visto en películas q u e quieren acusar a、uh -huh. uno en un colegio y todo dicen fui yo fui yo fui yo bueno empiezan todas las chicas de tucumán a decir yo soy belén Y de repente hay 100 chicas diciendo: Yo soy Belén. Claro, la estrategia Mira, soy, también de, de,、uh. del ejército zapatista, ¿no?、Okay. Eh, yo soy el subcomandante Marcos. Y... Sí. Exactamente. exactamente. Me impresiona exactamente. que de Pirafe pones、eh, una frase de Virginia Woolf que dice: Durante la mayor parte de la historia, Anónimo era una mujer. Y es, es、eh, llamativo cómo el volver al anonimato a través de la máscara le da la posibilidad a, a Belén de ser、aparecer. respetada y de aparecer, ¿no? Como, es como confundirse en la masa feminista también. Eh, me, me impresiona como esa vuelta de tuerca y me parece buenísimo el epígrafe para pensar en estos términos. Sí, porque,、eh, digamos, tan, bueno, también lo que es, lo que la película sí fue tal cual: fue cuando salen de la cárcel todas con máscara、eh, para que no le identifiquen. Claro.、Eh, y bueno, no sé, bueno, las que vieron esa película cuando salen、sí. abrazadas todas con las máscaras también es imposible no llorar. Eh, pero bueno, también es lo que pasa ahora, ¿no? Que, y que es un poco también lo que, lo que tratábamos de explicar cuando hicimos la primera marcha de ni una menos. O sea,、eh, puedes ser cualquiera, a e e s Puede ser cualquiera la que víctima de un femicidio, puede ser cualquiera la que estén violentando.、Eh, y con lo del aborto era eso:、podés、decir, bueno, pueden estar maltratando a cualquiera, ahora presa no iba a ser cualquiera. presas, Solamente las pobres. Total. Te hago una, una consulta más de, de Cholula.、Eh, el prólogo lo escribe Margaret Atwood, del de, prólogo de tu libro, y bueno, todas somos muy admiradoras de Margaret Atwood, que es la escritora que escribió El cuento de la criada, ¿no?、Eh, ¿Cómo te sentís respecto de eso? Es como el prólogo siempre es como un aval, ¿no? En literatura, como. Publicaste este libro con el aval máximo, es、eh, increíble. Bueno, eso yo lo defino con una palabra: generosidad inmensa de una persona como Margaret Atwood, y que a veces,、eh, digamos, a veces el mundo es muy horrible, pero cuando podemos a d mirar, hay gente muy buena. Muy buena. Sí, pero creo también hay... que, Ana, que tiene que ver con que vos le, le, lo decís por ahí con un poco de humildad, esto de que es azaroso que decidiste leer,、eh, escribir este caso y demás, pero、um, es muy importante este libro. Es un libro histórico, como decíamos al principio, es un documento de algo que pasó y que es. Una parte que representa a l todo. Y me parece que en ese sentido Margaret lo vio, lo pudo ver con la distancia de su lugar geográfico al que pertenece, ¿no?、Eh, y por ahí con, viviendo en lugares que el aborto está legalizado hace mucho más tiempo,、eh, ¿pudo ver que este libro iba a ser un documento histórico? Sí, y, pero bueno, pero yo no puedo dejar de decir lo de la generosidad y lo de l a p a r o t a porque les cuento una incidencia. Yo cuando. En, eh, estaba terminando el, el, el libro. Le pregunté que no importa porque son dos personas que adoro, pero bueno, le pregunté a dos escritoras así si me podían y me pusieron, me p o d í a n hacer el prólogo y me dijeron, mira, no puedo, no puedo. <risa> y, y ahí yo entiendo o me deprimo、claro. o salgo por encima. Entonces ahí conseguí el mail de Margaret. Me encanta esta después, historia, <risa> Ana. <risa> Es que te pasa a veces. Sí, en la ¿sabes qué? ¿no? Te voy a contar、sí. yo una infidencia. Yo le, le, le pedí a dos amigas、eh, escritoras que me escribieran un blur para el libro de Lucio, que salió publicado hace、eh, Bestias Perfectas, que es sobre el caso Lucio u p u y y me dijeron que no, y me lo escribió Rita Segato. Entonces es como, bueno, a veces l a s cosas、eh, pasan porque tienen que pasar. Sí, sí yo tengo pendiente e leer tu libro porque es un caso que me conmueve enormemente. Bueno, no, no, no, no te dijeron, preocupes. No, no, pero todos los. Era que lo solo por la coincidencia que... de, de, de anécdotas. De lo de saltar por arriba. Sí. Pero ojo, yo también a veces no me doy cuenta que me llega un pedido y no lo l l e g o a responder. O sea, cero juzgamiento, pero bueno, y le puse, pero、eh, dándote la razón en algo, sí le puse en el asunto del mail una mujer presa por aborto en Argentina. Claro. Y creo que eso l e impactó.、Mm -hmm, ¿Entendés? ¿Cómo se q u e Al pie.、Eh, ¿Para i e p cómo?、Uh -huh. El <ríe> cuento de la criada 2018.、Eh, y entonces creo que eso la llevó a,、eh, a interesarse. Y también, pobre, o sea, lo leyó como en una semana. Y, y、eh, no sé, yo la amo, perdónenme, pero sí, sí, está sí, el tanto de que fue elegida por la Argentina para、eh, que compite en los Oscars.、Uh -huh. Y me dijo: ¿Qué necesitas? ¿Querés que haga un, un tuit? Bueno, hizo、claro. tu t u i e n t e n d é s O sea, m a r g a d e t a t Good. Impresionante. <risa> Tengo una, una última preguntita porque tenemos que ir cerrando. q u Es e difícil. <risa> ¿Cómo ves el feminismo hoy en día? m i r a en realidad veo que、eh, que el feminismo, como Belén, somos todas las que luchamos por un mundo mejor. Así te lo digo. Y, y como movimiento organizado. No está organizado, o sea, no hay autoridades. Y que estoy harta de que nos tomen de puchinbol、eh, todavía, todavía, para echarnos culpas de cosas. Estoy indignadísima que, que la ministra Patricia b Ulrich diga que porque pisoteamos a quién pisoteamos, por favor, nos la pasamos ayudando a gente. Pongan una cámara al lado de una feminista y está todo el tiempo comprándole cosas en el supermercado a la señora que no puede pagar. Eh, así que nada, hoy el feminismo es esperanza, es resistencia,、eh, para mí es eso, y, y estoy cero tolerante al feminismo, se pasó a tres pueblos. No, no, no, lo único que pedimos, o sea, lo único que logramos del 2015 a hoy es la legalización del aborto y un registro que tiene la Corte Suprema donde cuentan a cuántas nos matan por mes. Así、sí. que déjense hinchar. Bueno, Ana,、sí. muchísimas gracias por tus palabras. Me quedaría hablando horas.、Eh, te felicito bueno, lo vamos por el hacer, libro,、sí. y, te felicito bueno, por el libro y, y por la película. Abrazo. a Bueno, r a z o b un beso a Ciudadanos. Hablamos con Ana Correa, autora de Somos Belén, es el libro sobre el cual está basada la película Belén. Yo todavía no, no la fui a ver. Te va a encantar.、Eh, sí, sí, me va a encantar. Va a... Además, este, ya varias compañeras me han dicho que, bueno, saben que soy de llorar, que voy a llorar a Mares. <risa>、sí. Yo no soy de llorar y lloré un no, montón. Yo soy de llorar todo el rato. Pero esto es una investigación periodística. Total. Y yo pongo mucho en valor las investigaciones periodísticas. Porque, porque definitivamente no, no, no hay tanto lugar para que podamos contar la historia y de verdad, además, después tenga réplica. Porque después yo puedo escribir en mi casa el libro, lo publico, pero, pero queda ahí. Entonces, esto este, es un libro que tiene un montón de difusión y que ha llegado a gente que no, no, no está comprometida políticamente con el aborto, pero con los derechos humanos de las mujeres y que conoce. Eh, caso, desde、claro. adentro, ¿qué pasa con las mujeres, la violencia institucional en el Poder Judicial y en、eh, los servicios de salud? Que, que es, sigue pasando, ¿no? Por Hoy、supuesto. en día, con, legal, con aborto legal y todo sigue pasando、Diría、y sigue habiendo、eh, mujeres presas por situaciones sí,、eh, sí. del estilo. Por eso seguimos trabajando también por la descriminalización de, nuestras,、eh, de, de las personas gestantes, porque en realidad、eh, no solo las mujeres, también los varones trans este, y, e identidades sexogenéricas disidentes gestan. Y atraviesan las mismas violencias e incluso a veces, a veces peor,、eh, sí. mucho peores. Aprovecho este cierre, ya que estamos este, en esta tesitura, para solidarizarme con nuestra compañera Felicitas Bonavita,、sí. que sufrió、eh, amenazas horribles、sí. en redes sociales、eh, que tienen que ver con este momento que habilita el discurso de odio, que habilita. Este, que cualquier rayado te、uh -huh. escriba un mensaje sí, y te p o n g a en el terror. Y además tiene que ver con、eh, que ella está denunciando una situación de narcotráfico y lo, y, la, y lo que la amenaza es descuartizamiento, que es como acaban de matar a tres pibas.、Sí. ¿no? e o sea, es, es muy impresionante.、Eh, sí, a sí, sí, a y no hay que dejarlo pasar y hay,、no, hay que denunciarlo y hay que visibilizarlo、Totalmente. en donde podamos. Exacto. A propósito de una investigación periodística que revela. Felicitas, en la, en la cual habla directamente de una empresaria,、uh -huh. la dueña de l a c t e o s Vidal.、Eh, empieza a recibir estos mensajes que, insisto, yo no,、eh, no, no, no, no quiero que se convierta el, en el lugar de la periodista mujer la víctima.、Eh, Porque no está bueno tampoco que a todas nos dé miedo, al contrario,、Totalmente. pero que tiene que tener、eh, una respuesta institucional. Porque estos rayados que están siendo por decenas construidos por el proyecto político que gobierna pasan a la acción. Totalmente, sí. sí eso sí, ya sí, quedó, sí, sí. quedó claro、acción. que pasan. o sea,、no、es、claro. solamente un pelotudo que t e m a n、no, d a un mensajes.、No. Entonces, sí tiene que responder、eh, para proteger a la periodista que sea. Pero tampoco está bueno que,、eh, bueno, que tengamos que vivir a, a atemorizadas. No, Porque es eso、no. lo que genera es la censura. Totalmente, sí. Empezás a autocensurarte por miedo a que te amenacen. Entonces, bueno, hay que hacer un cuerpo común para no tener miedo, porque no, no, no está bueno que se genere esa lógica justo n a d e más en una semana en la que otras dos periodistas más, una pampeana también, sí, también. que trabaja en C5N y otra, otra también, no sé de qué canal, denuncian que sufren este, acosos y, y violencia por parte de un tipo que es cercano también a los medios. Entonces, este, no está bueno que ese sea el lugar que、no、pasemos a ocupar. Bueno, que, Pero es el lugar que、uh -huh, quieren que ocupemos. Definitivamente, por eso no, hay que, hay, no tenemos que tener miedo. Bueno, hasta que llegó, bestias, o no. ¿Eh? Impresionante. Programón. Programón. ¿Sabe que te agarro del cogote, hijo de puta?、A、al que sea que me quiera menos. a j a j Eh, Nos vemos el sábado que viene. Nos vemos bueno, ¿Sí? Gracias a la India s t a r t n o claro, la semana que viene tenemos、eh, de ti. Vamos a estar en veda. Vamos a estar en veda, pero va a haber bestias, por supuesto.、Ah. Va a haber bestias, no, no. no se habla de política? No, no se habla de política.、Oh, Yo odio,、bueno. la veda me parece la peor estupidez. Es una estupidez. ¿De qué se habla? a Bueno.、No、este, pero mayúscula. Aparte,、sí. primero que nadie está reflexionando nunca. Cuatro veces votaron y votaron al mismo、sí. con veda y todo. No van a、Así、reflexionar. e s a t e de gusto van a reflexionar ahora. Unas horas antes. Pero bueno, estaremos con bestias y luego haremos el domingo la enorme cobertura periodística, como siempre, histórica de las elecciones. c h a u Mariana. c h a u Chao, Tomaso Bols. c h a u Indias Cárate. Ya entregamos、eh, a. d a m b i é n Repeto. Sí. í ¿Eh? Ya、ha sido entregado ya ha sido a las, entregado autoridades. las autoridades de la Fundación Gabo、sí. que compartirán medio cuerpo con la Municipalidad de Santa Rosa, eh, da, eh, Juan y d e p i a n o Un gusto. Lo mismo. Chao.